Una morita, una morita que quería ser cristiana A bautizarse, a bautizarse la trajeron a esta España La bautizaron, la bautizaron con el nombre de María Y ya no quiere, y ya no quiere regresar a morería y pertenezco a la casa de Cristo hay mora, morita mora mora de la morería cristiana con los honores de Jesús y de María y le llama a todo el mundo La morita bautiza I se va a meter a monja Monja de la caridad Ay mora, morita mora Monja por su voluntad En el convento, en el convento la morita ya no es mora y se le llama, y se le llama a Sor María la Española porque en España, porque en España el bautismo se lo dieron y es una hermana, y es una hermana con muchachos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 Y le llama a todo el mundo, la morita bautiza, y se va a meter a monja, monja de la caridad. Ay, mora, morita mora, monja por su voluntad, monja por su voluntad, monja por voluntad.